Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Dance Nation, la nación del dance, la nación del baile. Porque nos encanta bailar, aunque más no sea a través de la radio. Claro que sí, vamos a poner en la próxima hora lo mejor de la música dance. ¿De épocas pasadas? Sí, por supuesto. ¿De un poquito más cerca? Sí, por supuesto. Lo que vos quieras. ¿Querés comunicarte? Ya te estoy diciendo el teléfono. 113-692-4971. 113-692-4971. Esa es nuestra línea de comunicación. Agradecemos la colaboración de la gente de República Hosting, porque República Hosting es tu lugar en internet y es quien facilita que este radio show dance esté al aire a través de tu radio, poniéndote en modo fin de semana permanentemente. Porque si esto lo escuchas durante la semana, ya querés estar en el fin de semana. Y si estás en el fin de semana, ¡buah! ¿Qué decirte? Obviamente, ya estás colgado de la araña del techo y del ventilador de techo también. En la locución institucional está el señor Alejandro Vazoler. Gracias, Alejandro. En la conducción musicalización, es decir, c h a r l a n un ratito con vos y poniéndote música, Matías Picayo. A partir de esta hora, como te dije, te proponemos escuchar lo mejor de la música dance. ¿Estás listo? Aquí comienza. d a n c e Nation. d a n d p n d p d p a n d a s t a t a n s d a s t and d n d s d a s t and p d a s s a t and a s Potente, potente, potente arranca el programa del día de hoy con Real to Real Conway, año 1994. ¿Y cómo puede seguir esto? ¿De qué manera puede seguir esto? Así, mirá. a s p a n c a k e don't turn your back on me. Y Dance Nation, recién, recién está arrancando. Imagínate lo que va a ser esto. Fans and Neyson. g n a s i u m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 It is a night, my body s weak. Mother u n not half asleep. I've got to ride, ride like a wind to be free again. The dance a n D、Dance and move. Las grandes tendencias de la música ítalo de principios de los años 90 era hacer covers de grandes canciones de la historia. En este caso es Est Side Beat, haciendo un cover de la gran canción de Christopher Cross. Año 1991 para Ride Like the Wind. 113692-4971. 113692-4971. Ese es nuestro WhatsApp. Ahí nos podés escribir. Ahora, WD featuring Danny. Bond Love. German. もう一度、私はあなたの家に行く o とができない。 『The n a c i ó n の名前。 Alone and leave our troubles at home. c o m e w i t h me, we can go to a paradise of love and joy a destination n unknown, unknown, unknown, unknown, unknown, unknown.、No, no. no seguís habitualmente, s a b é s que nosotros siempre estamos pendientes de los últimos lanzamientos tecnológicos que tienen que ver con la música, porque lo que más nos gusta es escuchar música, claro que sí. Y últimamente s a b é s que Sony estuvo presentando su nueva versión de Walkman, pero no es el único. Siempre que alguien hace algo, atrás viene alguien más y lo hace también. Claro que sí, en un ratito te vamos a contar de qué se trata eso, pero por ahora seguimos escuchando más música. Esto es Alex g u d i n o featuring Crystal Waters, año 2007, para Destination Calabria. ¿Por qué no sonaría en la radio? d a n c e Nation. Dance Nation Dance Nation es presentado por República Hosting, tu lugar en internet www.republicahosting.com ダンスメジャー、LaNaciónDeLaMúsica。 Según revela el sitio Level Up, Xbox lanzó su propio reproductor de música estilo Walkman. Xbox inició el año con diversas campañas publicitarias y productos especialmente para sus fans. Además de unas galletitas edición limitada, la compañía fabricó un reproductor de música de estilo Walkman. El aparato tiene un diseño bastante peculiar, luce como la Xbox Serie S. Inicialmente, el reproductor se mostró solamente en diversas fotografías en una campaña publicitaria. Por lo que los usuarios pensaron que no existía como tal. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el Walkman de Xbox es real y totalmente funcional. Algunos aficionados lo han recibido como regalo y lo han mostrado en v i d e o Igualmente, la compañía anuncia que muy pronto van a tener a la venta este tipo de aparatos para quien no quiera volver a usar. Espero que no valga los 400 euros que pide Sony por su nuevo Walkman. Igual en este tampoco podés poner cassettes. Pero eso no te hagas problema porque estás en tu radio. Estás en una red de casi 200 radios escuchando la mejor música. Así que tu Walkman somos nosotros. Lo que sonaba era Spiller featuring Sophie Ellis, Groove Jet. Atravesando la barrera del sonido. D -d -d -d Dance m a s u r e See face your Nothing I can do or say. Wanna Give You a Devotion es una canción del grupo electrónico inglés Nomad, lanzada en 1991 como segundo sencillo de su único álbum, Changing Cabins. Fue un éxito número uno en Grecia y estuvo entre los primeros cinco del Reino Unido, donde alcanzó el número dos. En los Estados Unidos alcanzó el puesto número uno en la lista del Billboard Hot Dance Club Play. MTV Dance clasificó la canción en el puesto número 32 e n s u lista de los 100 himnos de baile más grandes de los noventa. Era Nomad, I Wanna Give You Devotion, el Soul Mix. Pero ahora es momento de meternos en el sonido de España, en el sonido de Valencia, en el sonido de Ibiza, en Dance Nation. Da da da Dance Nation. Esto es un descontrol.、B b b、sin fin. Dance Nation. Se los come todo. Baba, b u a ba, ba, Una musiquilla que suena tal que así. Oigo que sale desde dentro de mí. ンジャーチョン l a n e a c i n i a u i c a いた テペテテテテウチ、ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ Será sonido 100% vinilo con la Chiquetere Band. El remix de Doctor Serla de Chiquetere. Estás en Dance Nation, estás en el programa que te presenta r e p u b l i c a Hosting.com. r e p u b l i c a Hosting es tu lugar en Internet y es nuestro lugar en Internet. www.republicahosting.com. Muchas gracias por bancar este proyecto Dance. Dance Nation es presentado por r e p u b l i c a Hosting, tu lugar en Internet. w w w r e p u b l i c a h、oh. o、oh. s t i n g c o m Guns m e a o u r e Transmission. Me encantaría saber dónde estás escuchando este mega ultra clásico de Lonnie Gordon. I'm gonna catch you. ¿Estarás dónde? ¿En el auto? ¿En el trabajo? ¿Dónde? Me encantaría saberlo. Me lo podés contar al 113-692-4971. 113-692-4971. Y para quienes son seguidores del programa, seguidoras del programa, como saben, entre nuestra vasta discoteca está la colección de discos bootleg que se llamaban Discotech. Que eran unos discos muy poco oficiales que tenían muy buenas versiones. En este caso mezclando a Lonnie Gordon con aquel gritito tan conocido de los Black Box. Te reitero entonces: 1136-924971. ¡Qué linda música que tenemos todavía! La nación de la música. La, la, la, la, la nación de la música. Que, que, que, que. La, la, la, la. Dance Nation. Y te reitero, tenemos muy buena música en todo este programa y en todos estos programas. Nunca jamás te pierdas un solo programa de Dance Nation. よっ <laughs> Major, p l a n e c i n de la Música. Suena la amiga traidora, claro, la de JD, lágrima española. Nosotros comenzamos a despedirnos y hubo un pequeño mix ahí, porque si bien no somos un programa indemix. Cada tanto nos gusta tirar algún ganchito con las bandejas. Eso es lo que tiene Dance Nation. Agradecemos tantísimo a la radio que nos está poniendo al aire para que pueda llegar a tus oídos esta hermosa música dance. También le damos muchísimas gracias a la gente de República Hosting, que es tu lugar en internet, es nuestro lugar en internet, el de los que amamos la música dance, porque apuesta a un proyecto de música electrónica en la radio. Y eso es fantástico. En la locución comercial estuvo el señor Alejandro v a s o l e r en la conducción y tirando algunas músicas. ¿Quién te habla? Matías Picayo. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Dance Nation. Gracias por estar ahí. Chau. Hasta la próxima. そうよ。 República Hosting Tu lugar en internet www.republicahosting.com